Cuentos de hadas españoles El Brahman perezoso Había en un pueblo Un Brahman que vivía con su esposa y sus dos hijos El Brahman vivía su vida de un modo diferente Cada mañana se levantaba, se bañaba cerca del pozo Regresaba a casa, comía y volvía a acostarse El brahman lo tenía todo en la vida. Poseía una gran granja donde cultivaba varios tipos de frutas y verduras. Pero tenía una mala costumbre. El brahman era un hombre muy perezoso. Su familia siempre estaba preocupada porque nunca trabajaba y se pasaba el día durmiendo. «¿Vas a volver a dormir? ¡Vamos!» Despierta, No tienes que ir a la granja, perderás toda nuestra cosecha. Pero todos los esfuerzos por despertarlo fueron inútiles. El brahman abrió un ojo, sonrió y se volvió a dormir. ¡Oh! No vale la pena intentar despertarlo. Iré yo a la granja a comprobar si todo va bien. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Vamos, salta un poco más Salta, lo haces muy bien Poco después, los niños empezaron a hacer ruido en la casa Y despertaron al brahman que empezó a jugar con ellos Por otro lado, cuando la mujer del brahman regresaba a casa de la granja Se encontró con un sabio e invitó al sabio a comer a su casa ¡Ah, ¡Oh! gran sabio! Hace mucho tiempo que no tengo el honor de verte Debes acompañarme a mi casa Por favor, concédeme la oportunidad de servirte Eres muy generosa, hija mía Mi Dios bendecirá tus obras Vamos Cuando la mujer del Brahman entró en casa con el sabio, dijo Gracias a Dios está despierto Querido, mira quién ha venido a nuestra casa en cuanto el brahman vio al sabio, inmediatamente salió a recibirlo. El marido y la esposa sirvieron muy bien al sabio. Le dieron comida. Después de la comida, el brahman se sentó y empezó a masajear las piernas del sabio. El sabio estaba encantado con sus servicios y con su energía. Y le dijo al brahman que pidiera un deseo. Dime, hijo, ¿qué es lo que deseas? Te concederé el deseo que quieras Sabio, yo solo tengo un deseo No tener que volver a trabajar nunca más Deseo que alguien haga mi trabajo por arte de magia De acuerdo, ahora te concederé tu deseo Pero recuerda, siempre tienes que tenerlo bien ocupado Nunca debe de estar ocioso Se hará como dices, sabio, lo recordaré Tras aceptar concederle el deseo, el sabio bendijo al brahman y se fue. Nada más salir, apareció un gran monstruo. <risa> Amo. Tus órdenes serán mis deseos. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? De acuerdo. Haz una cosa, tendrás que ir a regar mi granja El monstruo desapareció inmediatamente El brahman estaba aliviado, no tenía que trabajar Tras un rato, el monstruo volvió a aparecer <risa> ¡Amo! El trabajo que me ordenaste ya está hecho ¿Qué puedo hacer ahora por ti? ¿Qué? ¿Qué? ¿Has regado la granja en tan poco tiempo? ¿Qué te mando a hacer ahora? Tienes que darme trabajo, amo O si no, te comeré El brahman estaba ahora asustado Inmediatamente le dio otro trabajo al monstruo Rápido, ve a arar todo el campo Sí, amo, haré el trabajo y volveré enseguida Cuando se fue, el brahman se tranquilizó y pensó. Lleva muchísimo tiempo arar todo el campo. Hasta ese momento entraré a comer algo. Tras eso, el brahman se sentó con su mujer e hijos a comer. Pero justo en ese momento apareció el monstruo. ¿Eh? ¿Ya estás aquí? ¿Has arado todo el campo? Sí, amo. ¿Qué puedo hacer ahora? ¡Dame más trabajo! Trabajo, trabajo, trabajo... ¿Qué trabajo te voy a dar ahora? Ven aquí, ven a masajear mi cabeza. Tras oír las palabras del brahman, el monstruo empezó a masajear la cabeza del amo. Oh, ¡Se ha vuelto loco! ¡Que alguien lo pare! ¡O me romperá la cabeza! ¿Qué hago ahora? ¿Qué trabajo le mando? ¿Cómo me deshago de él? si quieres deshacerte de él, yo puedo ayudarte pero primero tienes que prometerme una cosa sí, dime, rápido, o me estallará la cabeza de ahora en adelante harás tú tu trabajo de acuerdo, acepto, ahora por favor, ayúdame a deshacerme de él oye, haz una cosa, deja de jugar con su cabeza Nuestro perro Moti tiene la cola torcida ¡Ve a enderezarla! Tus deseos son órdenes para mí ¡Lo haré ahora mismo! Y divertida por ver a su marido en esa situación La mujer se echó a reír <risa> Siempre te lo he advertido Sabía que un día tendrías que pagar por ser tan perezoso Ahora ya lo ves Sí, tengo lo que merezco ¡Pero enderezará la cola de Moti y regresará enseguida! ¿Qué hago entonces? ¿Qué estás diciendo? ¿Ha conseguido a alguien enderezar la cola de un perro? Créeme, pasará todo el tiempo intentando hacer eso... ...pero nunca conseguirá enderezarla. <risa> Hoy me has salvado. De ahora en adelante haré yo mi trabajo... ...y nunca se lo confiaré a nadie... ¿Qué pasa? ¿Por qué os reís, niños? ¡Oh, por nada! ¡Nos estamos riendo del brahman perezoso! Sí, ahora ya sabéis muy bien cuál es el resultado de no hacer vuestro trabajo Ahora decidme, ¿estáis de acuerdo que tenéis que hacer los deberes vosotros solos? ¿O también deseáis que os los haga alguien por arte de magia? ¿Eh? ¡Nunca! ¡Nunca!